Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Y buen día a tu audiencia. Bien,、eh, Víctor,、eh, finalmente no hubo acuerdo. Hace una semana hablamos acá, a esta hora más o menos, con vos y decía que estaba difícil la negociación con PAMI.、Eh, bueno, finalmente、eh, no llegaron a un acuerdo cuatro clínicas acá de la provincia de La Pampa para continuar、eh, con parte de la atención de jubilados y jubiladas de la provincia. A ver, contanos qué pasó. Eh, sí, bueno, como vos sabés, esto es una coyuntura que no, no, no es nueva. Nosotros venimos bregando por este tema de las revalorizaciones y, y valores justos de las prestaciones que realizamos este, desde julio del año pasado,、eh, donde hicimos las primeras presentaciones en conjunto con la Clínica Modelo.、Eh, en diciembre nos,、eh, del 2020, Este, se sumaron a nuestros reclamos las demás clínicas y, y específicamente、eh, juntamos posiciones, sumamos posiciones con las clínicas de, de Pico, la clínica argentina y la regional.、Sí. Este, nosotros lo único que solicitamos simplemente es valores justos y revalorizaciones previsibles.、Mm. ¿Sí? Eh, ¿Pami no ofreció eso en,、eh, PAMI, Pami nos ofreció una salida a tres meses con bonos e incentivos que para nosotros eh, eh, son, en, en un principio los rechazamos, después, como veíamos que esto se podía llegar a, a, a, a cortar, a, a no resolver. Eh, le dijimos que sí a los bonos, cuando en realidad bonos e incentivos deberían ser bienvenidos, pero siempre y cuando vengan, luego de tener un precio justo, no para ajustar valores. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Este, pero bueno, ante, ante la coyuntura, este, le habíamos aceptado dentro de la propuesta eso, lógicamente le solicitamos que a partir de, de enero. Eh, nos, nos, nos dieran、eh, un, un 30% de, de, de, de aumento este, para, el año, para iniciar el año 2022, que nos diera previsibilidad, porque nosotros necesitamos hacer convenio con nuestros médicos prestadores y de esa manera no podíamos hacerlo.、Eh, lógicamente esto fue...、Eh, No, no, no fue tenido en cuenta dentro de la negociación. Este, y, y bueno, eh, eh, nosotros, si no hay previsibilidad y, y, no, y, y los números no se arriman como para poder sostener los costos、eh, de las prácticas, no, no podemos seguir trabajando a pérdida como lo hemos hecho desde que iniciamos el reclamo. este、eh, Nuestra posición、eh, es defender la calidad prestacional para los, para los abuelos que realmente lo merecen por su dignidad, eh, mantener eh, honorarios dignos para los profesionales médicos, Y el sostenimiento de los puestos de trabajo genuinos que, que existen en cada una de nuestras empresas.、Mm. Eh, Víctor. No, no, no,、sí. no, no, no, no, no hay otro motivo, Pablo.、Ah, te, te iba a consultar de eso, porque、eh, Cecilia Giaco, la titular de PAMI de acá, de, de, de La Pampa, dijo, bueno, los acusó a ustedes de tener una postura inflexible y que hay un trasfondo político.、Eh, ¿Tenés algo para decir de no, eso? No, Pablo, nosotros simplemente queremos trabajar. y cobrar un precio justo por el trabajo que brindamos, por el servicio que se brinda. Simplemente es eso, no embarremos la cancha con cuestiones políticas. Realmente nosotros hemos sobrevivido este año gracias al apoyo de la provincia de La Pampa. Si no hubiésemos tenido ese apoyo, no hubiésemos sobrevivido. ¿Está? Y hemos venido reclamando ya al PAMI un precio justo en, en, en las prácticas que realizamos. En las, en, en las prestaciones y servicios que le brindamos a, a, a sus afiliados desde julio de 2020.、Mm. Eh, hemos, eh, no, no, nos han otorgado eh, eh, algunas reivindicaciones, sí, es cierto, eh, eh, nos pusieron en el nomenclado r patagónico norte, no, no, no, no, nos llevaron a esos valores, perfecto, pero todo eso. Todo eso trae aparejado también que nosotros v e n í a m o s con pérdidas de, de, de años atrás y aparte de eso de pasajes ya producidos por el mismo nomenclador del año pasado y de este año. Y no podemos seguirlo sosteniendo, estamos trabajando pérdidas. Para, para, para que te des cuenta, nosotros somos prestadores de la cirugía cardiovascular. En、sí. la pampa, los únicos que, que hacemos es, es, ese tipo de, de, de, de cirugía en la pampa, estamos,、mm. estamos perdiendo.、Eh, o sea, a ver,、eh, de lo que nos paga siempre, a mí nos paga un 45% menos. Entonces, ¿cómo podemos sostener? El nivel prestacional, ¿cómo hacemos con los costos de cirugías tan complejas?、Eh, y Eso,、eh, sí, Victor, y eso sí. es una, pero después、eh, los abuelos necesitan mucha traumatología, muchas otras prestaciones que, sigue,、eh, que, que, que, que las seguimos realizando a pérdida.、Eh, Víctor, pero、eh, por ejemplo, Giaco dijo que、eh, el ofrecimiento que le hicieron está 15% por encima de lo que pidieron ustedes. No, no es así. No, no es así porque nosotros, a ver, eh, eh, nosotros evaluamos, hubo 15,、eh, 15 clínicas con sus departamentos contables trabajando,、eh, perdón, cuatro clínicas con sus departamentos、sí. contables trabajando、mm. eh, eh, para evaluar cada una de las propuestas. Estuvimos ayer trabajando hasta las 12 de la noche、mm. porque nosotros teníamos la voluntad De, de, de, de renovar el convenio. Es más, ustedes en varias oportunidades nos llamaron para ver si queríamos hacer algún tipo de declaraciones, le dijimos que debíamos ser responsables,、uh -huh. que, que, que esto ameritaba que, que trabajáramos en silencio para lograr eh, eh, eh, sostener eh, los servicios para nuestros abuelos. o、uh -huh. no s t u v i m No tuvimos. No tuvimos Eh, el correlato desde la parte de PAMI. Eh, lamentablemente, eh, nosotros no, no, no, no, no vamos a buscar responsables en, en, en esta negociación.、Eh, si GIACO quiere eh, eh, echar culpas, que lo haga GIACO, habla de su persona. Nosotros nos remitimos a los hechos, a los datos, a los números. Y, a, y, a, y ya los presentamos en una conferencia de prensa, y, y, y estaban muy claros, estaban muy claros. Nadie pudo rebatir eso. ¿Está? Entonces, eh, eh, mantenemos nuestra voluntad de diálogo, la reforzamos, la r e c a i c a m o s Este, queremos seguir conversando con p a m i Ah, eso te iba a preguntar,、eh, Víctor, a ver si estaba todo cerrado o está la posibilidad de que se no, retome. No n nada, ¿Ah? no, no, para no, nada. Nosotros no cerramos absolutamente nada.、Bien. Simplemente acá legalmente se cayó un, un convenio que no se renovó、uh -huh. y tenemos que poner de las dos partes toda la voluntad para, para que este convenio se vuelva a reflotar,、eh, pero en términos que no sean leoninos, que, que nos permitan. De los dos lados, eh, eh, eh, poder trabajar y brindarle al, al, al afiliado PAMI lo que el afiliado PAMI merece,、ah. que son prestaciones dignas. Víctor,、eh, para aclarar,、eh, aquel afiliado o afiliada PAMI que tenga la cápita ahí en el Sanatorio Santa Rosa, por ejemplo, eh,、sí. eh, ¿los consultorios atienden?、Eh, lo que... Todo lo que es consulta ambulatoria y prácticas homologadas al módulo 6 se van a atender. Bien. Este.、Eh, no así、eh, la atención por guardia,、uh -huh. cirugías e internaciones. Ah, bien, esas tres. Está, pero ¿sí? de cualquier manera, los, los, los pacientes que están internados en el sanatorio,、eh, se les siguen prestando la, la, la, las atenciones y servicios que, que el paciente requiere. Claro, bien, bien. Bien, Víctor. Los mismos están、sí. haciendo las otras q i n t a s Claro, sí, sí, sí. La, la modelo y la regional y argentina de Pico. Exacto.、Eh, Víctor,、eh, muchísimas gracias. No sé si quedó algo que quieras decir. Están los micrófonos de Kermés. Si no, gracias, como siempre.、Eh, no, no, no, no. Simplemente el agradecimiento a ustedes eh, eh, eh, por, por mantener informada a la población. Este, brindan un servicio espectacular para, para nuestra comunidad. Eh, y volver a recalcar que nosotros seguimos abiertos al diálogo y, y, y vamos a, a poner toda nuestra voluntad para que esto llegue a buen puerto. Gracias, Víctor. De vuelta, que tengas buen día. No, por favor, g r、no. a c i a s